acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La sequía nuestra de cada día nos tiene a mal traer. Sí, los días pasan y por lo menos en esta parte del territorio nacional el agua no aparece, por otras partes algo de agua como para mitigar y disimular un poquito el problema de la sequía, sabemos que que se han estado registrando. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con alguien que integra la comisión parlamentaria que entiende en este tema, que está vinculado directa e indirectamente a todo lo relativo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿verdad? Estamos en comunicación con el diputado Alfredo Frati. ¿Cómo le va, Frati? Buen día, bienvenido. Buen día. Muchas gracias por por llamar, y bueno, estamos a las órdenes de los requerimientos que si ustedes entiendan pertinentes. ¿Por dónde lo ubicamos, Frati? Bueno, ahora estamos en Cerro Largo en este momento. ¿Cómo está el, el día allí, el que el, el tiempo? Bueno, acá está nublado, el otro día, esto es de la zona que se dice que, que, que cayó algo de agua, llovieron 15 milímetros el otro día, pero este, bueno, era lo que nosotros veníamos diciendo, que, que meteorología han ido avanzado, se equivoca cada vez menos y este y hablaba de, de lluvia este aislada, de moderada a nula. Y en realidad, este acá dice milímetros para para este problema eh en menos que moderada, o sea, que es una lluvia que obviamente que cuando uno está necesitando este cualquier moneda sirve sí. en términos de agua también, pero no no no No cambia la situación, ¿no? Ni ni del campo, ni... ni Lo que hay es un alivio porque como que renueva la esperanza, digamos, ¿no? Entonces cuando te llueves, va. Si llueve todo de poco dentro de unos días, pero bueno, pero los días siguen pasando y, y el problema es el El olor a tierra eh, mojada entusiasma. Sí, sí claro ¿no? el, el otro día además armó una tormenta importante y los primeros primer rato digamos fue una lluvia intensa no que bueno está, si puede, y después quedan un par de horas quiet sí, pero no lamentablemente este, y después se disipó y quedó este como un día un día normal y hoy está un poquito en un lado pero no hay no hay tormenta aquí en, en esta zona por lo menos desarrollar largo ¿Cómo, ¿Cómo analiza, cómo ve usted eh, la manera en que esta situación está siendo manejada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Yo lo veo con mucha preocupación porque, no, yo creo que el Ministerio, como te decir, ha tratado de tomar carta en el asunto, ha, han tomado algunas medidas en el sentido correcto. Lo que nosotros hemos venido diciendo ahí desde mediados de enero es que nos parece que no se le está dando la, la real dimensión del proyecto. ¿no? Entonces las medidas que se han tomado son similares a las que se han tomado en otras emergencias, eh, que no han tenido la intensidad de estas, porque esta tiene la particularidad que es generalizada, se ve hasta todo el país igual. ¿no? Entonces, siempre insisto mucho, hace algún tiempo, no recuerdo cuánto, pero unos cuantos años, el Ministerio decreta la emergencia agropecuaria de acuerdo también con un mapa que labore línea, ¿no?, de... de De agua en el suelo, demás, déficit, no déficit. Y ustedes recuerdan que, por ejemplo, hubo una declaración de emergencia en, en octubre, en, eh, octubre pasado. Y bueno, pero de esa emergencia esta, es como la noche del día. Aquello había un déficit hídrico. Ahora hay un déficit hídrico acumulado, porque hace tres años que viene lloviendo menos y ahora se plantó que no hay suelo directamente. Entonces es una situación absolutamente extraordinaria. Y yo lo que venimos insistiendo es que cuando hay eventos extraordinarios, también hay que tomar medidas excepcionales. Entonces, este si usted va a hacer un... este va a postergar los pagos, en realidad tiene que postergar los pagos después que termine la, la, la emergencia agropecuaria, porque necesitamos una emergencia. El mes que viene vamos a estar igual que este, aunque ahora lloviera todo lo que tiene que llover en un mes estamos igual, porque no llueve. Pa. Entonces, claramente quedamos cortos en esta que se postergó el PS hasta febrero. Lo mismo la contribución rural. Algunas intendencias están tomando medidas, pero yo creo que esto tiene que ser encararlo como un problema nacional, porque si usted, de lo que van a hacer menos el ternero este año, menos litro de leche que se van a remitir a planta, termina afectando a corto, mediano y largo plazo a la nación. Por lo tanto, un problema nacional. Y las medidas deberían de ser nacionales, ¿eh? y no librada la voluntad de cada intendente, que muchas veces tiene necesidad en sus arcas, y bueno, este algunos dan prórroga y otros no, pero efectivamente el mediano y pequeño productor están en un problema, ¿verdad? Este, porque además, si vas a una feria, lo más probable es que algún comprador que tiene dinero tampoco lo pueda hacer porque no tiene espacio directamente para llevar los animales, y porque además está generalizado. Se sabe que en realmente cuando dan estas emergencias, hay algunos lugares que están mejor que otros. Entonces se pueden correr, digamos, de alguna manera los animales. En este caso está todo igual, no, no hay mucho para para donde correrse. Por eso es este, mucho más profunda que la anterior. Entonces lo que pasa en el agro es, creo yo, lo que escuchamos el otro día cuando anduvimos por Maldonado, Ahí en la sociedad fomento de estancarlo. Que si te pasa raya, en definitiva, obviamente bien son bienvenidas todas las medidas que toma el ministerio, pero dice, nosotros lo que precisamos comida y agua. Y en unos casos agua para tomar, en otros casos agua para tomar y para los animales, razón. En el agua yo creo que hay intendencias que Dios están haciendo el esfuerzo, y me parece que en la razón... No basta cuando decir sacar un crédito y comprar ración primero porque el pequeño es complicado sacar crédito porque si entra no sabe si sale. Y lo otro es la facilidad porque usted sabe que las raciones están subiendo en todos lados y obviamente si alguien importa te va a tener el lucro que corresponde al, al trabajo y a la y a la preocupación de hacer la importación. Por lo tanto acá tenía que involucrarse el Estado en acercar las raciones a la productora. Vuelvo a Maldonado decía un productor que estaba ahí que no, no sé el nombre que eh, la sociedad Fomento había agrandado y construyó un galpón pensando que como decían que estos eventos se iban a repetir que capaz podía existir la posibilidad nuevamente de que vinieran raciones para la Fomento distribuir, que conocen a los productores que saben quién paga, quién no paga, quién le pueden dar, a quién no y bueno, este y me parece que lo central es eso, ¿no? primero llevarle tranquilidad de que no va a tener que hacer pago económico hasta que no termine la la emergencia agropecuaria. Después acercar esta, eh, dar facilidad para que esto suceda, ¿no? acercar la relación a los, los productores, y bueno, ni que hablar, moverla. Bueno, también en el paquete, algunos de ellos que tienen campos proclives, o que hacen alguna mejora, este, la semillas porque también falta Estamos hablando de pequeños y medianos productores, ¿no? Porque después que llueva capaz que con algún cultivo de invierno este recupera algo lo que por lo menos el estado de lo que se va a perder en en este, en este periodo y que en el otoño difícilmente se puede recuperar totalmente. Así que lo otro es mover toda la institucionalidad agropecuaria, mesa de desarrollo, consejos regionales, departamentales y nacionales este Y bueno, así que como le digo, me parece que el Ministerio ha tomado medidas que van en el sentido correcto, pero que han sido a esta altura absolutamente suficientes y no lo decimos solo nosotros, hoy también lo dicen los productores en cada mesa de desarrollo que se que se lleva adelante. El efecto en definitiva y el perjuicio es horizontal, ¿no? Eh, eh, de de... y nacional yo lo que quiero decir es que en esto no puede quedar solo el ministerio acá tiene que in involucrarse el gobierno el Ministerio de economía si hace falta porque eh, no el ministerio de, de, de solo capaz que no que no puede pero bueno tiene que tener un apoyo importante estar todo el gobierno detrás del ministerio para para pa profundizar las medidas que que está tomando ¿De alguna forma se puede manejar paralelamente teniendo en cuenta lo más reciente, la eh, todo lo que tuvo que ver con la pandemia y las decisiones que el Ministerio de Economía en su momento fue tomando para diferentes eh, áreas de la producción? Bueno, ¿Algo así? ¿Algo eh, así Bueno, yo creo que usted lo plantea en términos exactos. Uh, eh, yo no quiero comparar porque una cosa son las los bienes materiales y otra la misma. No. Por pero, pero fue un... Eh, la pandemia, un, un problema absolutamente nacional. Y este es un problema nacional. Ustedes me, sí me sé que, este, bueno, tenemos algunos resultados acá en la zona de, de, de ecografía, compañía del 30%. Quiere decir que eh, por pues capaz que nace la mitad de los terneros que tendrían que nacer. Sí. Eso es ganado que no se va a fainar dentro de un par de años, este, que va a estar faltando, que va a escasear mismo pasa con la fruta, con la horticultura, con la agricultura que algunos pozos se han secado. Bueno, este, entonces, esto hay que tomar carta en el asunto porque es un problema nacional que va a afectar el PBI, va para a afectar al trabajo. Para nacional. ti, pero pero permítame la interrupción, pero, pero sí. en ese caso de la de la preña que usted puso, de ejemplo, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Porque en definitiva, no, ¿de dónde, ¿cómo, no cómo puede, se soluciona el tema del agua para, no, para esa situación? No, no, no es... ahí no puede hacer nada, porque lo que nos preñó, nos preñó. Lo que se puede hacer es paliativo, es decir, salvar lo que tengo. Sí, ¿no? sí. Entonces, es que si están, esas vacas que están preñadas, que no pierdan condición corporal para no perder más ternero porque usted sabe que uh -huh. si un animal se preñe y después pierde condición, puede, puede abortar. Uh -huh. Esto está en la etapa del libro, la función reproductiva es una función de lujo por lo tanto el animal tiene que estar en buen estado bueno eh, lo que hay que ayudar es que pueda llegar la tronicia, con las preñeces no podemos hacer nada y, y, y, y que lleva rápido tampoco todas las medidas que estamos hablando son paliativas ¿verdad? y vuelvo al mismo ejemplo este, usted no puede evitar que, que entre un vino pero, este, o lo que sea pero puede tomar medidas paliativas ¿no? bueno y en este caso Estamos hablando de lo mismo. Es un problema que nos viene porque no llueve. Eh, agregado, además, que no hay que olvidarse, que antes de plantarse la seca, ya los valores de la, de los vacunos habían caído dos dólares por kilo, ¿no? Cosa que, que no es menor. Entonces, yo, se junta una situación de mercado con una situación climática eh, absolutamente extraordinaria, para los que, que exigen medidas excepcionales, que no corrigen para atrás. Lo que tratan es hacerla un poco más llevadero para adelante, y no y, y no es más que eso. Y paralelamente a que bajan este esos precios, suben los de la fruta y la verdura, por ejemplo. Por lo tanto, también, de alguna manera, la sequía es muy democrática. ¿Afecta de alguna manera u otra a todo el mundo? Bueno, usted sabe que sí, que afecta a todos, todos los sectores, ¿no? Y... Eso que usted dice verdad verdad, la fruta y la verdura probable que tengan aumento de precio Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo afecta Doña María? José? Bueno, mirá, si se caen los que hoy están produciendo, es probable que se tenga que importar más y que se tenga que importar todos los años, por lo tanto va a encarecer más. Quiero decir que esto, aunque no esté vinculado al sector agropecuario, como ciudadano del país, te va a afectar. Por eso yo digo que es un problema absolutamente nacional y que hay que encararlo como tal. Ahora, este el 2 de, de febrero, va a haber un llamado a la comisión permanente al ministro para ver cuáles son las medidas que, que está tomando y hacerle alguna sugerencia en este sentido. Y yo creo, además, que probable que tengamos que... Sería lo lógico levantar el receso parlamentario porque puede que el gobierno quiera profundizar alguna de las medidas que está tomando o que quiera tomar y para eso presiste... Usted sabe que las medidas económicas muchas veces precisan... este con validación parlamentaria entonces yo creo que es tan nacional que hay que estar con todas los instrumentos desplegados y funcionando para que sea lo más rápido posible no todos sabemos que si vamos por la burocracia que tiene nuestro estado este las cosas son malmoradas pero bueno si hay apoyo político y demás ah. se pueden tomar otras medidas en forma más más rápida porque A ver, si nos ponemos a estudiar y a ver qué es lo que vamos a hacer cuando Treveja pasó febrero y yo puedo, supongo que es marzo irá la llover porque si no estaríamos frente al apocalipsis, por lo tanto, hay que tomar la medida rápido para que este Bueno, pero ¿y bueno. por qué no? ¿Y, ¿Y por qué por qué se da tanta vuelta y no, no no se reúne quien tiene que reunirse y toma las medidas? Porque también en la pandemia habían problemas, pero el gobierno salía a conferencia de prensa todos los días a anunciar las medidas que de se iba tomando. Y, y, y bueno, y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de sembrar, de, de a ver si movemos la modorra esto que nos invade a claro. todos durante el ¿Y verano. ¿Y qué, verdad, ¿qué pasa con de, la de, modorra? ¿Es porque estamos, estamos en verano? Para... ¿Pero es porque ¿Cómo? estamos en verano esto y todo el mundo está en la playa? porque qué? ¿O es por el que receso solamente? Ayuda, ¿no? Porque si usted está en una época que está todo funcionando, una cosa, pero yo que en el verano, que medio que para todo el país, miramos todo a la costa y lo informativo a ver qué dicen de cómo va la temporada y demás... Entonces estas cosas este, de un puñado de gente, porque vamos a entender, no la gente que está en el campo es la absoluta minoría de este país. Por sí, lo mando, pero la, lo padecemos todos, los que estamos en la plaza también lo padecemos. Exactamente, pero afecta a todos, y yo creo que hay otra circunstancia en que el peso está sobre el hombro de los productores, pero no hay una gran afectación en la nación. En este caso es absolutamente distinto. El peso lo llevan los, los que están en la producción, pero va a afectar a la nación en su conjunto, por eso creo que hay que tomar medidas nacionales. No me habló de no sé la, cuen que, no habló de la cuenca de... de sí, perdón, perdón, porque me voy, me voy a no, olvidar es, hace rato, es, estoy es, por preguntarle. No sea, tomamos medidas porque es una cuestión de visión. Esta es nuestra interpretación, lo hemos trasladado en primer lugar a donde nos parecía que teníamos que trasladarlo, que era la interna de, de Frente Amplio, nos llamaron a una comisión, una mesa nacional, Creo que conseguimos transmitir lo que nosotros estábamos viendo junto con otros amigos, colegas, algunos que participan en política y otros que no tienen nada que ver, pero que están vinculados a la, a la actividad agropecuaria. Y bueno, y de ahí este se están moviendo las estructuras y también salió este llamado al ministro. este Y bueno, y yo pienso que ahí puede ser un punto de, de inflexión importante, ¿no? Que el ministro vaya al parlamento y bueno, y que si está dispuesto a tomar más medidas que tenga todo el apoyo parlamentario que se le podamos dar para que profundizar la medida. Sí, nuestro lugar no podemos decidir este otra cosa porque no no, no pertenecemos al ejecutivo. Sí. Déjeme este hacerle dos menciones. Una, no hemos hablado de la cuenca lechera, quiero hablar de eso este un, un par de minutos al menos. Y a su vez también en una reflexión un poco más de de, de, de largo plazo y mirando un poco más lejos. El tema de la sequía se está transformando en una costumbre en este país, ¿sí? Entonces, sí. si sabemos que es algo que se está instalando y que todos los años nos está pegando, ¿no no está faltando políticas que, que encaren estos temas? Porque, por ejemplo, yo le pregunto, ¿también los productores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de Aguada, de Tajamares, de todo eso, Eh, ¿todo eso se, se, se, se está teniendo en cuenta durante todo el año, tomando algunas precauciones? ¿O de repente también miramos para la Guadalajara del Tajamar cuando de repente este pasan 20 días y no llueve? Bueno, empezando por último, creo que hay un combo de todo eso, ¿no? Eh, cuando el tiempo va normal uno no se acuerda de la... De Santa Várola. Y claro, y, y bueno... Y, eh, pero también... Quiero decir muy francamente no ahora por ejemplo pequeña y productores están apelando a lo que puede hacer las máquinas en la intendencia además ¿no? porque mire que hacer una guada no es una cosa muy barata entonces si no está medio firme no no me no vale mínimo 60 dólares la hora de cualquier máquina para para para hacer para limpiar un cajamar demás ¿no? pero bueno yo creo que hay de las dos cosas verdad Este, porque hay otros que tienen un poco más de espalda y tampoco lo hacen. Por lo tanto, yo uh -huh. debo reconocer que sí, hay sí, de abajo. Sí, sí, claro, mejor. hay de todo. En realidad, uh -huh. cuando, porque estamos, en realidad, cuando está bien, te empezás a preocupar otra cosa, ¿no? ¿Cómo hacer uh -huh. para terminar los animales, para vender mejor, para comprar mejor? Es que, bueno, porque no es la única actividad. Hay que arreglar los alambres también, para que no se te salgan los bichos, subdividir para poder trabajar mejor. Ahora estamos en eso que tenemos que tratar de rotar, de crecer internamente. Entonces, este eh, cuando uno dice así, parece que, que la única preocupación que tiene el productor es como a Zaguada. Bueno, y es un, un conjunto de cosas. Por eso digo que ahí hay, hay de todo. Política, eh, esto es que usted dice es verdad. Hace tiempo que los técnicos nos dicen que el cambio climático vino para quedarse y que los eventos van a ser cada vez más seguido y más profundo cosa que es lo que está... Claramente ocurriendo. Este, creo que se ha hecho intento. Usted sabe que en el periodo pasado se votó una ley de riego Lamentablemente no ha sido tomada por los privados. Se suponía que había gente que podía invertir en hacer una gran represa y después tener riego muy perediales. ¿eh? Y yo soy un convencido que este tipo de cosas, como un, un, un gran desarrollo de del riego o, o del sistema de paliar para cuando vienen estas situaciones, ahí tiene que haber una inversión del Estado importante. Así como este que hay una inversión importante, por ejemplo, en carretera para que usted saque la producción. Alguien podría decir, bueno, que produzca, que trate de arreglar para salir. Bueno, no es, ¿no? Como sociedad hemos elegido el camino de que el Estado se encargue de las carreteras para sacar la producción, de mejorar los puentes, para pasar con camiones más pesados. Bueno, y yo creo que en esto vuelvo a lo mismo. Es un problema nacional, porque no es que beneficia a uno u otro. El tema es un beneficio para la nación poder tener una política de agua que capaz después si empieza por algún lado a desarrollar el Estado, es probable que después los privados vean hacer un negocio y copien y vayan avanzando que lo que ha pasado con otras actividades, ¿no? Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, no estoy diciendo nada raro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un desarrollo muy importante de la industria cárnica. Los, los, los frigoríficos nuestros, los exportadores, tienen nivel internacional. Ver, te Sale por el mundo y el nivel de los frigoríficos nuestros, en general, de los 10 o 12 principales, sí. tienen un nivel que no, este, que muchos de otros países lo desearían. Bueno, eh, pero antes de eso hubo un frigorífico nacional, ¿verdad? Que hizo que se mostrara que ahí había un camino. Y está bien, hoy no tiene ningún sentido un frigorífico nacional porque es una industria que se ha desarrollado y que marcha sola Pero el motor de arranque siempre ha sido ha sido ese. Por lo tanto, este a mí me parece que... Eh, hay que trabajar, seguir trabajando, porque ya ha venido trabajando en política de riego, ¿no? Eh, tal vez hay que cambiar alguna cosa de la ley que tenemos para que esto sea más accesible. Y, y siempre se pensó en riego, me parece, y tal vez es un error del pasado, de que tenía que quedar en manos de los privados. Y creo que tiene que haber una participación importante del Estado, por lo menos para que... Eh, funcione como motor de arranque no para siempre pero como motor de arranque y demostrar que es viable que puede servir que los que están en esa cuenca se benefician y bueno este eso es lo que pienso Bien. hoy pero yo este, trato de responder a la pregunta que usted me hace pero no quiero sacar del foco que hoy eh, la gran necesidad ni siquiera es discutir esto esto que, después que termine la emergencia ahora Sin tenemos duda. que discutir cómo hacemos porque los productores Naden hasta la orilla. Así como vos, cuando tenés en la plancha alguien que se está ahogando, uh -huh. no se puede estar discutiendo lo saludos de vida, quién va. Si vas tú, vos o yo. tiene que ir uno, manotearlo antes después y traerlo hasta la orilla. Lo urgente hay que tratarlo que... ya y lo importante mañana. Exactamente. Eh, correctamente. Eh, me dio un buen... ¿Mm? Es buena frase, porque sí. la gente ya es importante mañana, Claro, claro, claro Es que muy sí. buena definición esa, la verdad, Frati, es Hábleme, sí. hábleme 2 minutos de la cuenca lechera que no hemos hablado y me parece fundamental también porque el agua es importante para todo, pero para una producción como esa también este es tremendo, ¿no? Bueno. Allí hay un problema, usted sabe también que está la bio la, la aparición de esa de otoño que hacen los lechero para para, para entrar que por cantidad de leche, limpiar, invierno, mamá, este bueno, eso está absolutamente resentido y aparte de eso tenemos eh, tuvimos una reunión en Ushua hace una semana, ya, o dos, creo. Este hablando de la problemática de básicamente de tres plantas, Calcar, Clangi y Colimia, que en es, que mi departamento. Eh, que se votó un fideicomiso que, que habla de reconversión industrial, pero en realidad es una especie de salvataje de estas cooperativas. Este que tan complicada y una de las mayores complicaciones que tiene la falta de leche. Entonces, esto, yo creo que es obvio que aquello que se junta el hambre con la gana de comer También. porque en realidad son empresas que están con problemas, tienen falta de leche y les cae esto de pedir de regalo que realmente te bueno, complica más la, la situación que tienen que va por otro lado, no se soluciona ni con estas medidas de la seca ni con lo que está haciendo el ministerio, ¿no? Esto son cuestiones mucho más estructurales y que precisan más tiempo para digerir. Algunas de ellas eh, están muy endeudadas, otras no tienen deuda, pero tienen el problema de la falta de materia prima. Y bueno, y esto sí no es cómo te voy a decir, eh, es importante. Hay que tratarlo mañana, porque hoy también los que remiten a esas cuencas que tratar de que de que lleguen la mayor cantidad posible y después sentarse a discutir cómo hacemos para que estas plantas que además tienen la particularidad que son cooperativas y en algunos casos eh, los directivos tienen comprometido su patrimonio. Por lo tanto, este es una cuestión que también tenemos que darle mucha importancia. este Porque a veces nos no deslumbramos con empresas que vienen, o multinacionales que vienen de afuera, y cuando tienen algún problema se van, te dejan el choclo y ya está. Bueno, han tenido problemas, pero están ahí y hay que tratar de ver cómo hacemos para para que vuelvan a ser viables. Y sobre todo, estas empresas vienen a, a, a dar mano de obra en, en el interior profundo, donde muchas veces nos falta, ¿no? Díganse eh, lo que es una cooperativa acá en Colemia, alejada a 400 kilómetros de la capital, donde, bueno, tenemos la intendencia y el frigorífico. Y después paramos a contar. Por lo tanto, estas empresas... Este, con 60 empleados para estos medios es bien importante. Lo mismo pasa en Yung y bueno y le, lo mismo pasa con con estas cooperativas que están radicadas en el interior del país. Frati, ha sido un gusto haber mantenido esta charla con usted. No, el gusto es mía hace unos días que estuvimos por ahí la verdad que, que está muy lindo Maldonado y este bueno, no tuvimos la costa pero este bueno, las, las noticias son halagadoras y ojalá que la gente pueda trabajar esta esta temporada lo mejor posible ahí, porque, bueno, claramente un sector que ha sido muy castigado en estos años de pandemia. Claro que sí. Muy amable. Buena jornada para usted. Gracias, igualmente. Hasta, Hasta pronto. La, la conversación era con el diputado del Frente Amplio, Alfredo frati y lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.